favoritos siempre desde atrás a partir de este momento chico en el área chica resultados de la liga de Pando y liga regional de tala tabla de posiciones resultados de baby fútbol opiniones y comentarios de sergio pose e invernici chico en el área chica hoy se le peó vieja leyenda, que René Tito Borjas, máximo referente bohemio, falleció minutos antes del último campeonato uruguayo conseguido por el club. No pudo ver la vuelta y no descansará hasta que Wanders vuelva a ser campeón. Dale. Buenos días, como todos los martes estamos nuevamente acompañado de Santana Hernández en los controles. Y Raúl, buen día Raúl, ¿cómo anda la cosa? Buenos días, buenos días, chicos. Iniciando con una con una alegoría hacia el campeón este de, de, del campeonato clausura de Montevideo. El Montevideo Wonderful Club. Por primera vez. Por primera vez en la era profesional y a quien felicitamos. Y, y nos, nos enorgullecemos de una institución que ha venido de, de, de menos a más que que con muchos jugadores de, de, de su cantera, es decir, muchos jugadores juveniles, ha logrado lo que de repente los grandes del fútbol uruguayo trayendo crack, como se llama, no han podido lograr. Una felicitación grande para Wander y todos aquellos este eh, escuchas que se sientan este identificado con esa institución esté jugando como se predica desde aquí de estos programas jugando juga al fútbol primero que nada y después esté yendo atrás tras este tras los triunfos que den campeonato ¿no? pero fundamentalmente en buen juego este dedicación sacrificio de parte de, de, de toda la institución de parte de los dirigentes de parte del cuerpo técnico de parte de los jugadores y bueno vio coronado este, con ese campeonato corto Que venía persiguiendo desde el año desde que empezó el profesionalismo allá por el año 32 20, 32 30 no había sido 31. campeón justamente el último año en el año 31 cuando la época amateur amateur digamos pero o si sea, ahí este hay algún peso por abajo de la mesa pero bueno. amateur se decía bueno decía ese, ese último año salió campeón cuando y allí escuchaban ustedes una la, la, la gloria de, de Montevideo Wander, Tito Borja este, manifestando que que no descansaría en paz hasta que, bueno, se ve que ahora tiene la oportunidad de... Muchos años después, por suerte, va a descansar en paz, a descansar en paz. Salud Wander, campeón bueno. muy Bien. merecido Vamos a, a lo nuestro A lo nuestro, como ah. siempre vamos a empezar una una nueva un, unos nuevos comentarios de, de lo que ha sido la la, la semana del fútbol y como siempre lo iniciamos con los saludos correspondientes a toda la gente aquella que nos escucha Al Morra, a Almorra, La Chicha y Fernando allá por Estados Unidos que siempre sabemos que están prendidos hay más gente en Estados Unidos prendido y sus hermanas por acá bueno, ya. sí, ahora este sabemos también que nos está escuchando Milucha a quienes mandamos un saludo muy especial sí. a las hermanas sí. que también hay una de ellas escuchándonos en Estados Unidos, esperemos que el resto también nos esté escuchando Tequi un saludo de Mi Lucha, entonces para pa, aparte de un saludo del chico para Mi Lucha, un saludo de Mi Lucha para, para la gente que escucha el programa y bueno, es un gusto Mi Lucha que esté este... que esté escuchándonos semanalmente. Sabemos que siempre está prendida la radio. Un saludo grande. Un saludo también para Omar, para Pina que siempre están para la Uca, para Ana María Martínez, gente siempre que está con nosotros y y fuera de acá, hay japonés y al tesoro. Allá representantes soquenses por la zona de, de Parque del Plata y la estación Atlántica. No me quedo... se me olvide de los muchachos de allí, del santuario. No, eh, este... Porque esa barra, el viernes, el viernes estuvo conmigo y me dijeron que nosotros nos íbamos de boca acá en el programa y decíamos que ellos escuchaban hasta que toca la campana. Bueno, sí. bien, dicen que no, que ellos se llevan mucho, y tienen algunos me mostraron radios con auriculares y dicen, nosotros toca la campana salimos corriendo a hacer mediodía porque si no es fea la cosa pero seguimos siguen prendido a la radio, ah, siempre está. escuchando bueno. todo eso me dijeron el, el, este, <ríe> el viernes pasado aparte de regalarle para Leo Cuadrado, aquí el director de la radio, un muy lindo retrato de, de Jesús, hecho por justamente por uno de los de los muchachos que se llama Jesús también este eh, un muy lindo retrato que Leo anda buscando lugar para ponerlo aquí en, en, en la radio este no se olvide de ello no no este, acá le estamos ya que Raúl lo que dijo le pero le estamos mandando nosotros personalmente un saludo a toda la gente del santuario porque a, a, todos los, a todos los muchachos y que aparte de ya veo que aparte de cuando tocan la campana igual siguen al firme escuchando no por con alguna antiguas pica de esas que bueno, que había. Retire todo lo dicho. Ellos ah, siguen escuchando. Ellos siguen escuchando. Aunque sí. suena la campana, igual siguen escuchando. También este recuerdo ahora en el momento a Margarita, quien nos mandó hace unos programas atrás, nos mandó un saludo de la estación Atlántida. Después no, no no hemos tenido más en contacto a Margarita Hernández. Espero que nos esté escuchando. No me quiero olvidar de la, de la escuela 17 de Raquel. Que mm. Estamos esperando que nos manden los resultados de esta semana. del Enferma de Raquel desde el día... De... Bueno, el día de ayer. Un, esperemos una, una pronta recuperación. Por fríos que a veces se toman cuando uno sale sale de juerga, Dios. Bueno, y ¿eh? bueno, hay que sale darle sale de noche, hay que darle tiempo a todos las primero Los primeros fríos, los primeros fríos atacan la garganta. Bueno, este, bueno. Un deseo que de mejoría para para para Raquel que ayer andaba bastante bastante embromada, hoy bueno, esperemos que esté esperemos, mejor y, esperemos que, que, que sea rápida la mejoría al firme allí en la 17 y este para Mari también que siempre la acompaña siempre está, bueno, y esperemos que estar, estará Mari con todo el trabajo y está, esperando que le llevemos el busito que ha ganado que lo tenemos por acá, pero no, no, no se ha dado la circunstancia de ir para ese lado de, de a nadie bueno, y un saludo para Feliberto que sabe que no está escuchando Para Juanita y para Yelle Pizorno, que allá por Parque Plata también este lo podemos poner como representantes de Soca. porque ella, Juanita por lo pronto, no tanto en Yelle que debe estar este trabajando, pero Juanita sabemos que está prendida en la radio. En la estación Floresta para Cococho, que después que no vino el padre no nos ha saludado no, más, pero esperemos que esté escuchando también a la señora Graciela. De él, lo de él era... Sí, nada que era más que cuando viene Raúl. Era pariente, solamente bueno. cuando viene Raúl. A la señora Graciela al Chicharra y a la señora, que sé que nos están prendidos siempre, porque nosotros pasamos los resultados de fútbol, gente que a quien queremos mucho, porque los conocemos de niños chicos, a los compañeros de, de los jueves, a Jorge Castillo a Jorge Arbelo, no me quiero olvidar de Adela y de Isolina y de Susana, que debe estar este también con ella que deben estar escuchando, un saludo grande Palcono, no sé si está trabajando pero Gladys y Iván estarán prendidos la radio así que les mandamos un saludo para ellos y se olvida ustedes cada de las vecinas de las vecinas que Como la saluda de mañana, la saluda al entrar, usted se olvida de de estar acá. De bueno, un saludo para Estela que de la vimos recién la en radio. la la vimos recién en la entrada, está perdida en la radio. Vamos a ver a ver si en, en algún momento en el en el programa nuestro también empezamos a regalar algo porque vale, así no estar, escuchan y, porque y escuchan, nos escuchan ni porque si llaman, si no, no hay gente en el programa donde hay regalo ¿no? nada más que donde hay regalo. Ah, bueno, y no me quiero olvidar de de Marianela que siempre está prendida y, y toda la gente en mi casa, un saludo uh -huh, muy grande. Bueno. Y a la gente de Bell Horizonte Y, y, y su nueva empresa de fútbol este que ya nos están escuchando por ahí o que nos pasen los resultados bueno un saludo grande para todo y toda la gente que se quiera incluir en, en los saludos esto que hacemos o sea. semanales para tener este eh, para que la gente sepa el reconocimiento que nosotros tenemos también hacia ellos pues mandarnos un mensajito diciendo yo escucho el chico en el área chica ya, con eso los incluimos semanalmente en él en, en los saludos personales que tratamos de hacer sin tratar de olvidarnos de nadie aunque a veces este, cometemos alguna injusticia y bueno este después de felicitar a Wander iremos a lo nuestro que es el fútbol local el fútbol local, de los chiquitos Empezamos vamos a por empezar ahí. Por, lo, por los los chiquitos, chiquitos los chiquitos este en, en resultado no anduvieron muy bien no fue una jornada buena la del pasado domingo Soca nadie... fue a jugar a Albatro, a Salina <risa> eh, es un cuadro muy bien organizado con mucha gente en su alrededores, no hay que olvidarse que salina este ya es una ciudad muy grande, por lo tanto competir con ellos, ya con el hecho de competir nomás ya tendríamos que estar este contento Digamos que el resultado fueron Albatro en categoría 2001, ganó Albatro por dos goles a uno, siendo el gol de Soca hecho por Sebastián Epalter. En categoría 2002 volvió a ganar Albatro por un gol a cero. En categoría 2003 ganó Albatro por cinco goles a dos, los goles de Soca, de Luciano Fraque de Mateo Autista en la categoría 2004 ganó el Albatro por 5 goles a 0 la categoría 2008, que es lo más chiquitito eh, fue un partido que se jugó en forma amistosa, no no teniendo valor el resultado, y la categoría 2006 ahí en esa ganó Soca con un gol de Ezequiel González, que siempre está presente Ezequiel, este, goleador, Ezequiel. goleador siempre está presente en la en, en los goles este quiero a este respeto este, decir que que el otro me decían dice no ah, mira que qué horrible que que fuimos a competir y perdimos en todo no no solo me decían eso dice que qué noche qué, qué tarde triste la del domingo para Zoca perdió casi todo en en, en la categoría A y fútbol perdió en, en, también en, en los mayores que ahora lo vamos a decir y yo la verdad que pensando un poco le decía no triste era lo que pasaba el año pasado cuando el Zoca no, no se, jugaba al fútbol que no se jugaba Eso sí era triste cuando nosotros veíamos que los gurises pasaban sentados en la plaza sin hacer nada y pensando quién saben en qué. Eso sí es tristeza, que compitan y bueno, uno compite, gana, pierde o empata, son los tres resultados que pueden dar. Pero y... fundamentalmente eh, la alegría previa al partido, la alegría de... de, de se de prepararse de entrar a jugar de todo eso esa alegría se vivió o sea este que después se haya ido para el otro lado porque ni siquiera se perdió la alegría se la llevó la gente de, de allá de de, de, de salina ¿no? por eso este, además el, el fútbol tiene eso de que ya el domingo tenemos la revancha y nos olvidamos ahí, del resultado del domingo ahí, pasado ahí y, y le damos para adelante y bueno vieron que no no es siempre no todo es malo siquiera sí. sí, hay que seguir este No, delincu la manera, cabeza y seguirá de la manera el, el resultado deportivo puede este, obviar la, la alegría que se siente de de que, de, de que las camisetas de soca estén nuevamente sobre sobre las canchas y, y corriendo atrás de la pelota porque este, lo que pasaba triste sí era lo que eh, le decía chi una institución con muchos años con muchos años de permanencia en, en, en el fútbol, que no tuviera representación de ningún tipo, que no tuviera competencia de ningún tipo, este resultaba mucho más doloroso que perder. Sí, a veces te, a veces cuando no lo tenemos es cuando lo valoramos. Claro. Ahora tenemos todo, tenemos compitiendo en el fútbol, tenemos, estamos compitiendo en mayores, es decir, tenemos espectáculo en la cancha de fútbol y resulta sí. que eh, siempre hay gente que no va a estar conforme, bueno, pero es decir, yo le decía, lo importante es que estemos compitiendo se gane, se pierda, se empatan son circunstancias de, lo, de, lo, de los resultados y los momentos deportivos es así bueno, para completar el bavi fútbol y terminar digamos que el domingo que viene una nueva fecha, la quinta fecha Soca jugará con Parque de Plata en la cancha de Soca este esperemos para que el desánimo de algunos se reviertan los resultados mm -hmm. que, y siempre te hay que esperar el próximo domingo que hay revancha Muy le vuelvo a repetir que estamos esperando que se comunique con nosotros la gente de Belo Horizonte para que pase los resultados y si alguno de ellos quiere salir al aire en... Ya saben, como yo sí lo manifesté personalmente, que estamos totalmente a las órdenes. Sí, hemos abierto acá el grupo de Facebook, chico, en el área chica, este que esperábamos que hubiesen comunicaciones, pero eh, la, lo usaron. Por suerte, en la página fue usada sí, este, para, justo semana. para una comunicación interna eh, del de SOCA mayor, el SOCA su 14 comunica acá a través de nuestra página que hay un cambio de horario en, en la cancha de progreso de atática cosa que debe haber dado éxito porque la gente fue a, a la cancha de Atlántida a la hora que era el partido sí así que este seguimos esperando las comunicaciones de, de resultados allá de la gente de annars de la gente de del <coughs> de horizonte que se habían san luis no me acuerdo de exactamente de dónde era esa, esa gente que también había iniciado una una patria allí con el... El agente con, de Belo ya de paso este... Eh, eh, también, si es hay mucha gente en San Luis que nos está escuchando. Uh -huh. Hacemos extensivo la, la invitación a la gente de San Luis que, que nos quiera comunicar los resultados este semanalmente, que nos quiera comunicar las noticias del Valle de Fútbol. Es decir, que nos quiera comunicar quién hace los goles, que para los niños es muy importante, de repente sentirse que, que, que uno los nombra. Nombrados, halagados, sí, sí. Entonces, todas esas cosas, que nosotros estamos completamente a las órdenes, ya sea que nos pasen por la por la página que tenemos en Facebook, que se llama Chico en el Área Chica, o que nos comuniquen directamente con nosotros acá al programa, en, en este horario de, de 11 a 12, y pueden salir directamente al aire. Muy bien. Y ya de paso vuelvo a reiterar que seguimos esperando lo, los resultados de Rausa, que bueno sabemos que pueden estar un poco demorados por... Por razones de enfermedad bueno como quiere que la gente salga al aire si no recuerda de pronto el número que tiene que llamar que vamos a dar los la... números vamos a dar no. El teléfono de línea 437 40 310 está abierto para el, la comunicación que ustedes quieran hacer llegar aquí a la radio y el mensaje de texto por el 094 94 40 51 esperando la comunicación de eh, este, ustedes con este programa eh, chico en el área chica de los días martes este nos vamos con un poquito de música le Extendemos la felicitación a Montevideo Wander y, y bueno, este, una parte de esto, vamos a escuchar un poquito música relativa al, al conjunto bohemio, campeón del campeonato Apertura. <SILENCIO> al bueno, fútbol de un poquito, un poquito un poquito más grande. Un poquito más grande, ¿por qué? No se olviden que a veces estamos hablando de la sub 14, estamos hablando de los jóvenes, entonces estamos hablando de eh, un salto muy pequeño de el fútbol infantil al fútbol de juvenil. Sub 14, es, que en Soca incluso la base de la sub 14 son los chiclines del barrio y fútbol. ¿Verdad? mismos hasta, que juegan, hasta comparten los dos este los dos equipos a ver, sabes. A ver que tenemos una, una llamada, llamada oh. hola hola sí buenos días no te siento casi nada hola no se siente casi nada lo que día. pasa es que estoy sentado y sale bajito muy bajito muy bajo <risa> ¿Eh? sé que está todo bien todo todo bien por suerte está bueno el programa de hoy también el de Raúl ayer estuvo bueno, bueno. lo escuché un rato <risa> Bueno. Y para, para saludarlos y mandar a esa gente que está enferma, saludo. Bueno, sí. muchas gracias. Y saludo para allá, para el morro, a la chicha. Está bárbaro. Y, y bueno, es, que ellos, ellos mismos que, te están escuchando. Ellos mismos te están escuchando, así que están recibiendo el saludo directamente. Bueno. Bueno, para este no, no cortes y quedamos un poquito por interno, que bueno. quiero hablar una cosa contigo. Bueno, este, ¿Faliste? seguimos... Seguimos Hola. este ¿Cómo andas? Tu siempre desde atrás milagro que nos abraza en el repecho y bajada Desde el litoral Descolgando el cielo Tres millones van Color que ilumina Sueños, orgullosos solucionado un problemita casero casero personal acá este Esto es pero, radio verdad no lo tome a mal la audiencia pero a veces se presentan las, las oportunidades de, de comunicar a la gente algo y, y bueno este cuántas veces ustedes habrán gritado de la ventanilla del ómnibus algo importante para que eh, sí. eh, al pasar por, por soca Este, yo en mi caso que no vivo exactamente aquí muchas veces por la ventanilla del ómnibus eh, este cuadro como se dice eh, dijo el paisano cuadró, que justo pues el que yo tenía que hablar estaba estaba ahí, ahí le pegaste un grito bueno Entonces, esto fue, la... algo, fue algo parecido que queríamos este, tener una, una conversación <risa> este con el japonés de preguntarle algo y, bueno. y justo se dio la se dio la, la, la pues oportunidad este pedimos la disculpa del caso para bueno, la audiencia y seguimos y continuamos este, continuamos y vamos al fútbol de los como decíamos de, lo grande, de los un poquito más grande. De un poquito más Donde se empezaron a disputar las lo que vienen a hacer lo, lo, los cuartos de final del, del campeonato tanto de su 14 como de, de su 20 de la Liga de Pando. Digamos que, que Soca también en mayores en, en categoría su 14 este jugó con Olmo y ganó olmo en el otro día siendo de local en la cancha de Progreso olmo en este momento tiene la cancha de ellos en reparación por lo tanto este jugó de local en la cancha de Progreso olmo ganó por 4 goles a 2 los goles de Soca fue un gol de Raúl da Silva de, de tiro penal y de Juan Rivero el, el segundo por lo tanto ganó olmo por 4 goles a 2 los otros resultados en sus 14 fueron 5 esquinas 5 Ferrocarrilero 1 Juvenil 16 4 Progreso 3 ...y Peñarol de Joaquín Suárez 1... ...Atlántida Junior 0... ...digamos que en su 20... ...los resultados fueron los siguientes... ...Villamanuela en la cancha de Soca... ...le ganó a Soca... ...por 4 goles a 2... ...Villamanuela uno de los candidatos... ...los goles de Soca fueron los dos goles hechos por Agustín Bautel... ...y los otros resultados fueron... ...Atlántida Junior 2... ...5 esquina 0... ...Progreso 4... ...Olmos 0... 16 5 ferrocarrilero 1 digamos que el próximo domingo se estarán este disputando la, la revancha en, en, en, en casi toda la oportunidad de, de, de la quedando eh, soca jugando este en un horario especial por esoca va a jugar en su 14 va a jugar el sábado con olmos en la cancha de soca a las 13.30. el asunto es que olmo el domingo juega como local en, en pando en el estadio contrario por el partido por la copa de campeones con juan y coy para y como olmo tenía que venir en ese mismo día a soca lo, lo trasladaron para el sábado el partido va a ser el sábado a las 13 y 30 en la cancha de soca y en cuanto a la sub-20 la revancha será en Villa manuela villa manuela soca a las 15 horas el próximo domingo digamos que los resultados fueron en ambos casos 4 goles a 2 en contra de Soca, pero en el caso de Esto se define de tipo de la Copa Libertadores, es decir, Soca para estar clasificando. En el caso de de, de, de la Sub 14 que juegan en Soca el sábado, Soca con un resultado de 2 a 0 estaría clasificado porque los dos goles que hizo en Atlántida fueron como visitantes. Sería al revés en el caso de la Sub 20, que tendría que ganar por 3 goles a 0 para estar o una diferencia de 3 goles para estar clasificando cuando juegue en sub 20 en Villa Manuela. Eso es lo que tenemos en cuanto al fútbol local de Soca. Digamos que otra otra cosa que pasó el domingo pasado es que continuó el campeonato de campeones de clubes campeones de OFI, donde tenemos a Olmo jugando este, con representante con, con algún locales, representante local locales. Por lo tanto, este seguimos la sí. un poco la y como la marcha de este campeonato y aunque nosotros este no vamos a los partidos, estamos mandando una representante que me trae todos Amigo, los los datos e incluso Amigo. me da este me da los comentarios del partido los cuales yo yo transmito. ¿no? Bueno, este, qué jugó Olmo fue a jugar a San José, el otro día jugó contra River Plate de San José, donde perdió por un gol a cero Un partido parejo, incluso Olmo tuvo la oportunidad de empatar por un penal que, que el golero de de River Plate atajó y continuó, este, ya iba ganando 1 a 0 y terminó el partido ganando 1 a 0, pero un partido donde en cierto momento dominó River Plate con un, un cuadro muy juvenil, con dos o tres veteranos que lo complementan, este y en el segundo tiempo el molo emparejó y pudo hasta tener la oportunidad de empatarlo. Incluso volvemos a repetir que, que erró, erró un penal, no, no digamos que lo erró, lo atajó el golero contrario, que, que es distinto a errarlo cuando uno lo tira por fuera del arco. Vemos, vemos acá en la página de Ofi que no, no le dan las letras del abecedario para la cantidad de series que que, sí. que han formado con el equipo que participa. Eh, en un campeonato, digamos, juan 56 clubes, ah, está, porque la... están los clasificados más todos los clubes que van cumpliendo 100 años en el en el año lo van invitando. Por lo tanto, este año juegan 56 clubes, de los cuales en la serie J que, que tenemos a, a Olmos River, River play de San José eh, Juanico de Juanico, Huracán de Juncal y, y este eh, ahí clasifica uno o clasifica dos no, clasifican dos, dos. Bueno, bueno. Es decir, tenemos que son este como creo que son como 12 o 13 series uh -huh. hay series de 4 y series de 3 por lo tanto en la serie de 3 clasifican el primero y el segundo en la serie de 4 de clasifican los dos primeros y después de los terceros va a clasificar a alguno de los, sí, de los mejores terceros para llegar a la segunda serie con 32 clasificados y ahí sí va a ser partido y de vuelta hasta llegar al, al campeón Muy bien. es decir sí. que, que saliendo saliendo segundo se clasifica o teniendo aunque sea tercero, teniendo una buena ubicación también este se tiene probabilidades Muy en el bien. caso esto digamos que el otro resultado de esta serie es Juanico en Juanico le ganó por 3 goles a 0 a Huracán de Juncal que un representante de, de, de, de la zona de Silda Polier de San José también este lo, lo, lo entreverado de la definición de los campeonatos acá en, en Uruguay no sé pienso que de pronto en otros países igual parecen que fueran acertijos de, lo, de los programas míos no? si sí. eh, usted ve ahora en el fútbol grande eh, Lo complicado que es la clasificación a la Libertadores, que si un, eh, un equipo es el campeón, el otro se va y si gana Wander clasifica a River, pero si no si gana Danubio clasifica a nacional. Es complicado, ¿no? es complicado, hay que estar este hay Bien. que estar en el mojo como eso. Podría quedar premio. Podría quedar premio. La gente le pondría más atención. Podría <risa> <Habría risa> <que dar premio risa> el premio pero el que lo acierte también sería una cosa bárbara. Ahí está. <risa> este eh, ya le digo. Entonces este los, los Los amigos los muchachos de acá de soca representados en, en olmos este se quedaron con las pólvoraras la pólvora mojada sí, y, y por lo menos este domingo este domingo no. también este quiero aportar el resultado porque de repente hay gente que no sigue de, gente de acá de, de, de, de fuera de, de nuestra zona este el otro representante de, de, de la zona de canelones e ideal de santa rosa, rosa. el cual fue a jugar a, San a, a a maldonado fue a jugar con el Tuzangó, y trajo un muy buen resultado porque ganó por dos goles a uno por lo tanto este esa es una serie de las que juegan tres por lo que va a ser este ya casi ganando un partido y otro partido como local ya se estaría clasificando para la segunda serie bueno. no olvidemos que Ideal el año pasado compitió y estuvo entre los cuatro mejores así que esperemos que este año este pueda incluso superar la, la actuación bueno este la gente ya que lo nombró usted la, la gente por allá de de, de del este eh, también contentos porque Atenas de San Carlos este ingresa al, al, al fútbol de la primera división este con un con un una posibilidad de ser primero también en, el, sí, juega en la final el domingo en el que cam, viene en el campeonato decir, de la de Por el, suerte, por suerte para no perder este, la divisional para no perder la, la, lo que se llamó en aquel momento la integración del fútbol uruguayo Este año bajo Cerro Largo pensamos que nos quedamos casi sin representante porque nos queda solamente Juventud de Las Piedras, que digamos que Las Piedras es prácticamente una zona de Montevideo, pero sería el único del interior que nos iba quedando, pero por suerte este subió este eh, Tacuarembó y Atenas de San Carlos e incluso hay una oportunidad para que suba un tercero, que también podría ser del interior para que el fútbol siga integrado, que para mí que es el futuro que tiene el fútbol. No sé el futuro económico porque es muy difícil trabajar en el interior porque las empresas grandes del interior incluso no apoyan mucho el fútbol pero bueno este es lindo que los clubes del interior se se integren y más en esta en esta oportunidad que lo hacen en forma deportiva es decir, ganando los campeonatos el cual el próximo sábado jugará la final Tacuarembó y Atenas empatando sale campeón Tacuarembó si gana Atenas sale campeón Atenas bueno, pero los dos clasificados los ¿no? dos clasificados ya el próximo año estarán este jugando lo, los campeonatos de primera división. Lo bueno, dejamos entonces para el, el jueves ese, ese, ese los comentarios porque allí también eh, hay una, una la posibilidad de, de, de llevar 20 equipos a, a la primera división y se jugaría un campeonato también complicado entre los que bajan y los que llegaron segundos y allí también otra muy, otra otros acertis. Es muy posible, por nosotros para no ser menos en Argentina va a ser un campeonato con 30 Este. Este, así que nosotros por lo menos como somos menos más uno con veinte <risa> bueno, eh, tenemos mensajes bueno de acá tenemos un mensaje de un 691 dice gracias por los saludos la verdad estamos trabajando por amor a la camiseta nada más un abrazo chico y Raúl desde la escuela 17 este, bueno. nosotros somos los agradecidos por estar escuchando no, no tienen por qué este eh, eh, los saludamos porque los sentimos así Este, que la gente nos escuche ya para nosotros es un, es, es un acontecimiento muy muy favorable este, la, la expresión acá de por amor a la camiseta nada más este no se refiere estoy seguro a, a pago ni nada de eso sino que están trabajando por en condiciones de salud este en condiciones de salud no precarias, la, sí, precarias. No pero de todas maneras se acordaron de nosotros y, y bueno, desde acá un, un empujoncito para que no sea el, el, el trabajo tan pesado y, que se haga la mañana un poco más corta ahí está. y que mejore la salud por ahí, por por la escuela 17 muchas gracias por uh, comunicarse este claro. le queda algo más de No, de acá, de, del fútbol local, creo que más o menos lo lo hemos completado. Este, que las próximas fechas ya la dimos. Felicitamos a, a Montevideo Wander. Felicitamos a Wander. Este, y y, y el, el amigo defensor es casi un campeón también. Oh, porque como que... esta, este, esta Copa Libertadores fue linda porque hay cuatro cuadros festejando casi, casi un campeonato. Es decir, como ese corte que provoca el Mundial este Lleva a que la Libertadores ese corte este, Han festejado en Paraguay Han festejado San Lorenzo ha festejado la gente de Bolivia este, Y bueno eh, La gente de acá no, no es para festejar un campeonato Pero es una, una clasificación Entre los cuatro mejores de América Y el campeonato se para Los equipos cambian Porque van a, a poner otros jugadores Entonces prácticamente Esa No hay copa pero da la impresión de, de que es un, un campeonato repartido entre entre cuatro y después los otros serán las finales bueno ya vimos que por lo pronto por lo pronto hay algo algo novedoso que va a haber un nuevo campeón Ahí está un campeón que en 61 años de copa no, no, no nunca había salido incluso este se trata de, de, de, de dos cuadros chicos en, en sus países como son defensor y nacional de paraguay y de dos cuadros grandes como son San Lorenzo en la Argentina y Bolívar en Bolivia. En Bolivia. Veremos qué resulta de eso, veremos si hay cambios o no en, lo, en los equipos, los cuales se pueden hacer. Es decir, no lo creo defensor, defensor lo que creo que tiene que apostar a, a mantener el mismo el, el, el mismo equipo, que será muy difícil porque a veces vienen ofertas económicas de, por jugadores y ellos no pueden decir que no. Uh -huh. este Tanto los jugadores como el equipo, pero Si lo sabemos que defensor se le va a un, un jugador y, y de la cantera de ellos siempre aparecen dos o tres con las mismas posibilidades. Y bueno, hablando por ejemplo de que puede perder al zaguero Correa, que tuvo un desempeño excepcional, este, no hay que olvidarse que tiene un, un jugador de las selecciones juveniles que eh, que es el, el, prácticamente no lo usó, solamente lo usó a... Silva ¿eh? sí, Ten, sí, allá sí. Y, y vaya si lo usó bien que, que le dio el, el empate frente a al Cruzeiro este eh, tiene tiene si sí, con que quiero sustituir. quebrar una lanza aunque esto después lo vamos a hablar el jueves Ajá. en favor del va de, derecho de malvino. Ajá, de malvino de malvino que el otro día Ajá. tuvo una actuación excelente y la verdad que él no hizo el, nada a la no, no le hizo nada al contrario me parece que le hizo mejor yo no sí. sé si no habría que concentrarlos de esa manera como hicieron los dos jugadores de defensor concentrarse después de los partido Porque el otro día tuvo una asociación excelente también después de... Ahí, bueno. Y agregando yo, agregándole que no había fotos, pero desconfiábamos que también en las otras en las otras, las otras habitaciones habría alguna... también concentración de ese tipo, parece que da resultado. ¿sí? ¿Eh? Para mí que dio resultado. Así que viaje largo en avión y concentración de ese tipo, capaz que es la forma de, de contrarrestar el jugar de visitantes. ¿no? Ahí está. ¿Eh? Bueno, felicitaciones para... Defensor. defensor Esperemos que, que siga así Que la, que nos encuentren en la, la final este Si Dios quiere de, de, Sería algo este de, Fabuloso que Defensor Ya ya es un acontecimiento Pero que llegara de repente a ganar una Copa Libertadores No está en los cálculos y, de nadie Y bueno, sucede exactamente lo mismo Calcado con el Nacional de Paraguay Y una cosa a destacar Una cosa a destacar Nosotros que, que predicamos de acá El, el, el fútbol como Como, como elemento de unión, como elemento de, de, de, de juego, de, de, de, de transmitir cosas positivas y no de, de rivalidad eterna y esas cosas. este Pasa lo mismo allá el equipo nacional de Paraguay, eh, seguido por la afición, de, seguido por la gente de otros clubes, seguido por la gente de los clubes grandes, que en Paraguay también se quedaron sin en Copa Libertadores, sí. César Roporteño este, y, y los equipos grandes de allá perdieron en la en acá no no lo dijimos pero el otro día Defensor, sí si hubo más de 20.000 personas al ¿Usted etario. cree que por los 50 pesos o porque realmente no, no. entusiasmaba a ver a, eh, a Defensor ganar? Es que, ¿no? es que es decir, uno de los 50 pesos que indudablemente, yo soy partícipe en esas cosas que siempre digo que el fútbol si no es gratuito tiene que ser muy barato para que la gente pueda ir bueno Y, y otra porque es decir, nosotros somos unos enloquecidos el fútbol y tenemos que brindarle simpatía alguno algunos y, y en este caso defensor ha hecho que nos que nos, que nos unamos un montón de hinchas y es una, una patria muy grande la cual no estaba en, en los planes de nadie que defensor llegara a este nivel entonces, yo pienso que eh, pienso, estoy seguro que si uno le pregunta uno por uno todo esa como llenaron la olímpica Estoy seguro que habrían mucho hinchas de, de, de peñarol mucho internacional mucho hincha de cuadro chi pero más que nada Peñarol nacional que son la mayoría de este país este y, y defensor ha logrado unirlos de alguna manera cosa que, que no quiero olvidarme que no hizo este señor que ahora por suerte se fue para la B. no uh -huh. no por el cuadro porque es un cuadro que me cae simpático liberpo pero lamentablemente la actuación es de este de este pedante eh, al millonario uh -huh se le ocurrió que por tener plata y por, por por las ocurrencias que tenía podía ser dueño del fútbol y bueno, ahí tiene los lo resultados este lo resultado que le dieron, lamentablemente Liverpool un cuadro grande como Liverpool va a festejar los 100 años por culpa de él, va a festejar los 100 años en la vez. Este yo en la parte deportiva, o sea que Liverpool baja, este, debe haber sido este, debe haber sido una elección muy mala del plantel, pese a que el plantel parecía o pintaba como, como era el plantel de los grandes nombres en, dentro de los equipos chicos, este, sin embargo, eh, descendió. descendió. descendió y, y descendió bien? Sí, sí, des perdió des en los últimos perdió los, los últimos partidos, perdió todos los partidos, entonces no puede. Bueno, este Bueno. pero agregado a eso se le dio que una persona de la cual esté bueno, no merece ni, ni, ni que se hable porque lo que hizo este cuando no quiso que la gente fuera al estadio porque eso son las cosas que, y que tuvimos un partido en un estadio centenario con 200 personas no se puede creer solamente en este país cuando están la gente dicen que los cuadros no tienen plata y bueno pero había entradas caras está sí, sí. bueno ahora me imagino que cuando igual el, con... el ingenio popular vio ahí la gente comprando un, un mecanismo de que, que se llamaba socio espectacular igual alguno me, eh. me gustaría humildemente preguntarle a ese señor ahora si va a poner el precio de 1200 pesos cuando juegue contra el Liverpool, Canadien, el Liverpool torque que le va a jugar el año que viene o si va a poner la entrada a 1200 pesos porque no precisaba gente en las tribunas bueno Bueno. No, ahora no va a precisar porque es muy posiblemente que el año que viene no va nadie a verlo, así que por lo menos un año en el ostracismo va a estar. Sí. Muy bien. Este, escuchamos en honor a ese eh Entre los cuatro mejores de Defensor, este un ratito a Jaime Ross cantándole a su institución ¿eh? el Cometa de la Farola. Felicitamos a la gente de Defensor y que algunos hinchas que andan por acá serán nombrados en el programa del día jueves. que Va a venir el amigo del único hincha de Defensor que según él conoce de aquí del, del pueblo Soca. Escuchamos el Cometa de la Farola. Cantando con paz, canñas ligeras que volar, planea más piola que llega hasta sol. Sí, sí, con de la farolla, miña far que rogo, que con sei pinta que linda que está, deina que tiva que lindo que va, sueno le tova un viento del sur, yo lenta pintando el consielo azul, dale más piola que llega hasta sol. Ay se, ay que tira y trae pa' con la cometa se fue mi amor. Ay que tira y que tira y sube y hacia las nubes me voy Ay que tira y que tira y, trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay que tira y que tira y sube y hacia las nubes mi amor. Yo campeón, chicos sé pinta que linda que está, que tira, que tira, que linda que tiro, que lindo que la, ojalá se trampo marcando con palas, canillas ligeras saben volar, vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tiro hay que tiro, hoy te voy como a comer, pasó mi amor, hay la sube soy Hay que tirar, hay que tirar, hay tres puntos con violencia se fue mi amor. Hay que tirar, hay que tirar, ay su las tuyas. Y la trepa y mi amor Ay que tira y que tira y sube hacia hoy Ay que tira y que tira y sube Y amor Ay que tira y que tira y Bueno volvemos volvemos Este, tenemos por acá un, unos mensajes de un 096 este perdón 098 terminación 096 ¿eh? Eh, Raúl y Chico muchas gracias por el saludo se nos viene el fantasma, veo a Uruguay muy cerquita, nos dice por acá Uca, bueno muchas gracias Uca por el saludo nos manda besos también que, que, que los salté y este no, no, no será tan Están fantasmas, de pronto... No, no, este, yo le tengo mucha fe a Uruguay. De pronto es buen juego, de pronto es este un equipo que llega como nunca, la verdad, llega como nunca, llega con, con gente en rodaje, con gente jugando en, en, en grandes equipos, con gente eh, madura, pero, pero en su momento justo de rendimiento. Y bueno, este esperamos nosotros también que si le gusta, si sea el fantasma o la réplica de lo que pasó allí en el 50 que este en el 50 también ahora se dice que ha sido un fantasma pero también se contaba con un muy buen equipo se contaba con, con muy buenos jugadores y que jugaron muy bien ese día porque tiene que darse también eso no solo contar con los buenos jugadores sino que en esos días decisivos que son muy pocos, muy poquitos en el mundial, los jugadores las cosas se le den y grande derecho, ¿no? Y contar con el poquito de suerte que se necesita también, que eh. si alguna pelota te pegue en el palo y la tuya pegue en el palo y entre y la de ellos pegue en el palo y salga. Claro. Este y se necesita que, que, que los jueces sean imparciales. La suerte de Olivera en el segundo sí. gol el otro en el gol el otro día cuando liquida a, a el partido contra Colombia, sí. Eh. sí, fíjese sí, sí. que se cae después se quiere parar y cuando se quiere parar le rebota y le vuelve a quedar y el, y el colombiano que yo siempre dije que los equipos colombianos que hemos derrotado en instancias decisivas han tenido una mala suerte tremenda, tremenda. Es que cuando tienen suerte nos pintan la cara, no nos entre 3 4 porque no nos podemos olvidar el loco de la vida que ganó Defensorito, pero no nos podemos olvidar que ya el partido allá, pegaron dos tiros de palo. Acá sí. este en el partido con el partido 0 a 0. También a... erran un gol casi imposible. Sí. La tiró muy lejos la, la tiró amiga. muy lejos del arco estando solo bueno pero todas esas cosas son cosas del mismo deporte bueno. entonces si ese día las tenés a favor y bueno es una circunstancia el día que las tenés en contra Ahí está. pues yo digo yo siempre le, le, le atribuyo por lo menos un 20 un 30 a la suerte en el, en, el, en el fútbol también circunstancias que se dan bueno un saludo para para para UCA y, y este vamos también desde aquí de la radio dándole para adelante y, y muy muy confiados al mundial este, mañana... y nosotros como UCA también estamos de, de, de acuerdo y, y además me gusta porque Uruguay no lo tienen como candidato para nada, nunca nadie lo da como candidato por allá después que nombran 6 o 7 aparece, ah juega Uruguay, mira vos Y esas cosas al uruguayo nos favorecen cuando siempre vamos de punto, que nadie nos tiene en cuenta. Bueno, pero yo he sentido, he sentido, chico, este a los ingleses hablar de que no pasan la serie. Los ingleses, el, al ¿Sí? el público inglés, este incluso la planificación... Que se da en, en los equipos ingleses este la planificación que se da en, en los equipos ingleses para la próxima temporada que es uno de los fútbol más, más, más poderosos de, del mundo ya está pensada en, no en un con un inglaterra campeón ni mucho menos este, eh, los jugadores que ellos tienen y que defien, van a defender a la selección inglesa eh, este, que son muy buenas y es un, una selección que ha sido campeona del mundo por más que fue en su, en su casa y todo llegó a, a ese título máximo y nosotros la, la respetamos mucho que es nuestro segundo rival sin embargo ellos ven como, como, como que es muy bravo jugar con Uruguay es muy bravo jugar con Italia y bueno y mirarán a Nana Costa Rica de la misma forma que la miramos nosotros con respeto por esos equipos nuevos que a veces dan sorpresa este, o sea que por allá también hay el, el, el mismo miedo que de repente tenemos nosotros por acá Sí, pero a mí sí. me gusta más cuando vienen como como candidato sí. me gusta más cuando vienen como candidato porque es la forma de que ellos se creen. más cuando vienen medios achicados cuando hay que tenerles miedo este no. es una serie muy difícil no, no hay que olvidarse por eso le digo si Uruguay pasa a la serie Uruguay lo más difícil que tiene la serie hay que ganarle a dos campeones mundiales mm. y decimos Costa Rica no le ganó a nadie Pero Costa Rica en la serie de ellos que son 40 selecciones contra las que juegan clasificó directamente sí. y el, y el año hace 4 años atrás cuando Uruguay tuvo que jugar una eliminatoria con Costa Rica no olvidemos que terminamos como siempre en Eh, con el corazón en la boca por no decir otra cosa no ¿Eh? que la, la última pelota aquella que le tranca cuando el, eh, no me acuerdo cuál fue el bar uruguayo que lo trancó cuando iba a definir un moreno grandote allí cerquita el área y, y bueno siempre terminamos así terminamos con la abreuguer delantero en el, en el área chica de uruguay sacando pelota a cabeza cierto, cierto. así que no no es que, que, que no vamos a jugar con una serie muy difícil y Igual. después de eso pasa uruguay y se puede encontrar de repente con españa Y bueno, qué sé, pero a mí el, el pico a pico que se juega después de la eliminatoria, después de, de, de, de la primer fase, ese me gusta, bueno. sí me gusta porque son 90 minutos y ahí este eh, en un partido veremos lo que pasa, yo le tengo mucha fe a Uruguay, pero ya digo, lo más difícil para mí es pasar la serie bueno este sin ninguna duda el campeonato del mundo nos va a absorber a, a todos eh, bajará un poquito a pesar de que va a seguir este, habiendo actividad eh, a nivel local pero el entusiasmo se va a ir todo para para, para esa gesta mundial eh, este la cosa ya se ve venir este los programas de televisión, los programas de radio ya están prácticamente eh, todos ya vinculados al mundial este, aquí en la radio ya el mundial ha llegado a, a incluso a otros a otros programas de radio sí. este, ayer estábamos escuchando este, Manía Latina que es un programa este, dedicado a a la música sí. y sin embargo ayer se plegó ya a la, a la, a la fiebre mundialista y, y, y este hizo escuchar música este, dedicada al mundial, música relacionada. Y, y es raro porque el conductor pasa lo que se le antoje, el, así sí. que Pero es raro, ¿no? ayer también ayer en el programa Manía Latina se oyó música, música no, ¿eh? no, por eso este, el fútbol no. los viene los viene Avasallando Esperemos este aparecer también A ver si el mundial tiene influencia En los programas de los días domingo ¿eh? Allá Programas este, Campestres y después En cualquier momento tenemos a Castro pasando un buen También los domingos ahí está. Y, y después a, a nuestra a, este, Amiga y colaboradora Ana María Martínez Con con su programa De tango Y, y, y reflexiones El mundial los va a pasar por arriba Y vamos a tener que hablar todos de eso porque la gente va a estar muy metidita en esas cosas ya los sistemas promocionales comenzaron a, a funcionar y ayer anduve buscando un, un regalo para, para, para nuestra nuestra nuera nuestra, este, que hoy cumple años aprovechamos para saludar a, a Fernanda la, la, la compañera de Bruno que, que, que hoy está de cumpleaños ah, bueno, algo bueno, muy grande para fernanda y para y ya de paso para para bruno si en algún momento nos está escuchando and, andábamos este eh, andábamos buscando regalos y, y por todos lados celeste celeste celeste y bueno, uruguay for y suárez ¿eh? ya empezó el aparato promocional lo principal que venden son este eh, televisores televisoras cuanto más grande mejor ahí está y ¿eh? hermoso la forma de que se va a poder ayer escuché lo, lo, más, este, lo más lo más interesante en el avance tecnológico parece que la fifa no le aceptó pero japón no sé si vio ayer vio ayer a michael jackson bailar no, bueno, no. los japoneses han logrado un cine que ya tiene características de, de, de, de, de, de, de gimnasio donde virtualmente se ve prácticamente la en, en, no en 3D en, en dimensión real este, uno puede ver allí una fantasía eh, que prácticamente lo hace vivir como, como vería este, bueno los, los japoneses quisieron ya se le ofrecieron a la FIFA para este mundial Entonces, un estadio virtual en Japón donde el partido se jugaría en Brasil pero Se viviría en Japón casi de la misma forma. Bueno, y ayer este vimos un, una demostración ahí que pasaron, por supuesto que, que, que se aplanó porque en la pantalla, pero ayer este hice una demostración con Michael Jackson viviendo prácticamente. Ajá. Cantó, bailó, se acercaba a la gente. Eh, dice que realmente la tecnología asombra Y bueno, la FIFA no se animó a que en este mundial, pero eh, el próximo mundial, el mundial de Rusia, mediante la tecnología, parece que prácticamente lo vamos a ver en, en muchos lugares del mundo. Cosa que cuesta creer, pero eh, si hace 10 eh, años nos hubiesen dicho todo el adelanto tecnológico que hoy vivimos, también hubiéramos dicho, no, eso no puede ser. Sí. No, no, parece hay, hay cosas que parecen imposibles y, imposible. y se están dando sí, sí. pero pero para que vea lo que es el, el Uruguay lo que es Japón ayer justamente yo estaba este, estaba leyendo un, un reportaje a Lugano <risa> para que vea la forma de que siente el jugador uruguayo el fútbol contaba contaba Lugano que el día que volvió Uruguay del partido aquel que perdió con con Australia cuando Uruguay quedó fuera del Mundial por, por penales sí, sí el día que perdió con Australia <coughs> dice que Lugano volvía volvía a Uruguay a estar unos días de vacaciones porque ya estaba jugando en el exterior dice muy contento, dice esperando ver a su familia y eso, ¿no? Entonces dice que llegó al aeropuerto, y lo estaba esperando el padre. Este el padre parece una persona muy muy reconocida también que, que, que jugó de de de más derecho también en, en, en, en el Club Libertad de Canelones. Muy, muy reconocido personalmente, ¿no? Este, por también por ser una persona muy derecha muy creíble muy este muy muy de la, de las cosas de ellos entonces dice que lo estaba esperando el padre y cuando él esperaba dice que bueno lo, que lo abrazara que como andá que esto le, le, le dio un hola así nomás dice subí a la camioneta subí a la camioneta y dice que antes de arrancar a, a, para Canelones se le llamó la atención que el padre lo hizo dar varias vueltas ahí en, en entrar a Montevideo y y, y y que diera varias vueltas y dice que después el hijo eh papá dice por qué si si tan poco expresivo, que venga, yo nos dije, dice, vos estás mirando a la gente, dice, sí, se voy mirando, dice, mira qué tristeza tiene la gente, dice, por haber perdido Uruguay, dice, vos sos uno de los culpables de esto, dice que, decía Lugano, que eso le quedó marcado por siempre, por eso es que, que ellos siempre, tanto él en representación de los jugadores uruguayos, como, como varios uruguayos, siempre dan un poquito más en la selección, siempre dan un poquito más, dice, porque fue una cosa que le quedó grabada ese, que viera la tristeza que tenían los uruguayos la importancia que tiene el fútbol para nosotros los uruguayos nosotros amanecemos al otro día según como haya ido nos haya ido en el resultado del domingo bueno, yo amanecer... por ejemplo no tengo duda que esta selección va a entregar todo y estamos tenemos que ir lamentablemente en lo al más corte. lindo de esta conversación al corte de la radio pero no tengo ninguna duda y usted tampoco, esta selección nos ha transmitido que va a dar lo máximo por Uruguay en el Campeonato del Mundo y me parece que ya eso es eh, es suficiente, vamos a jugar, vamos a jugar esperanzado, vamos a jugar para ganar, vamos a jugar como como siempre va Uruguay, pero esta vez vamos seguros de que los 11 eh, van, van a dar todo, se ganará, a... se perderá, se empatará, cuál es el resultado que tiene el fútbol, pero por lo menos eh y... che dato y a veces es las cosas que no entendemos de afuera de por qué los grupos y por qué un jugador y no otro y capaz que en esas cosas es donde va la diferencia. Bueno, y después del corte de la radio volvemos un ratito y y yo pienso que el programa de este <coughs> Avenida Zenón en su espacio eh, chico en el área chica algún tipo de concursito, algún tipo de participación de la gente vamos a tener que hacer yo con no este sé. Yo no sé, si le daremos, bien. no sé si le daremos algún premio. Hoy la verdad que no nos escucha no, no, nadie. Hoy no, pero vamos a dar un hoy premio. Hoy no está escuchando vamos. nadie, no nos han mandado mensajes, no nos llaman nadie, ni los consecuentes, siempre nos están llamando. Así que me parece que no nos está escuchando nadie. Pero te nadie. ves que, cuando hablamos de premio enseguida empiezan a hablar. Enseguida aparecen, bueno, vamos bueno, a ver. Vamos, vamos a ver. Después Esperemos de las 12 les vamos a hablar de, de lo que vamos a, a ver, o jugarnos un poquito a esa... ...a eso que tanto nos gusta de pronóstico... ...para el Mundial... ...de... ...Brasil 2014... Si realizamos la misma onda... ...elegimos los mismos temas... ...9 años... ...es que nos conocemos... ...ya somos amigos, pero te escuchamos siempre... ...porque vos nos escuchás... ...9 años... ...891... ...estás... ...estamos... ...en un momento difícil la mejor opción Empresa Fúnebre Afentis Servicio Fúnebre Marmolería Broncería Cremaciones Traslados a todo el país Previsora propia Prestataria de Servicios de Previsión y CETI Contando además con convenios colectivos Médica Uruguaya Caamepa CASMO Asociación Española Círculo Católico ANDA CAUTE ANTEL cooperativa de la previsión social, cooperativa magisterial, cooperativa electoral, tutela militar, caja policial, cash, cosak, crami y más, por convenios consulte en zoca 437 40550, en miguel 4317 2068, empresa fúnebre afentis 40 años brindando confianza. ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a arranca? No empuje más. Ahora, no más problemas de electricidad en su vehículo o tractor. Arranques, alternadores, electricidad en general. Importante, para un mejor servicio, vamos a su casa o campo. Ahora también le ofrecemos... Chequeo de consumo y control de carga de alternador gratis. Sí, gratis. Siempre pensando en darle más y mejor servicio. Electromecánica BEA. Ruta 35 a 900 metros de Ruta Interbalnearia. Teléfono 099 21 30 77. Y atención, un buen servicio no siempre es el más caro. Electromecánica BEA. Presupuestos a su medida. Usted, que es un comprador inteligente, sabe que en Mercadito Toti le vendemos calidad regalando naturaleza. Excelencia en frutas y verduras. Amplio surtido en comestibles y bebidas. Mercadito Toti, con la calidad que marca la diferencia. Abierto de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. En Soca, Zenón Burgueño, sin número. Aberturas en aluminio Pablo Jorge. Aberturas, mamparas, cortinas de enrollar, rejas y ahora también vidriería. En Soca y la Costa de Oro. Presupuestos sin cargo. Algunas de nuestras ofertas. Ventana, un metro por un metro. Serie 20, 1.600 pesos. Ventana. Ventana. 1 metro 20 por 1 metro, serie 20, 1.700 pesos. Puerta-Ventana, 1 metro 50 por 2 metros, serie 25, 4.400 pesos. Aberturas en aluminio Pablo Jorge. Ruta Interbalnearia, kilómetro 64-500, Balneario Los Titanes. Teléfono, 4378 76 Celular, 091-309-443. Ahora en Costa Azul tenés todo lo que necesitas. Ferretería, a mí pinturas, artículos para sanitaria, electricidad y todo lo que te puedas imaginar. Además, una oferta increíble en herramientas. Las mejores marcas con el respaldo que vos esperás. Algunas de nuestras ofertas. Impermeabilizante para techos, 20 kilos. 1400 pesos. Celulares desde 490 pesos. Griferías monocomando 380 pesos. Aceptamos Oca en 12 pagos y Visa en 10 pagos sin recargo. Y en el mes de mamá venía a conocer el anexo Tienda Perlita, donde vas a encontrar las líneas Rusty, Dal Ponte, Firezzi entre otras para quedar como un rey con mamá. Ferretería AMI, atendida por sus dueños Independencia y 25 de agosto Costa Azul, teléfono 43738923 Pañalera Baby Amplio stock en pañales para niños y adultos Además artículos de tocador Tintas, perfumes Horario de 8 a 19 horas Ubicada en calle 3 Casi Manuel Oribe teléfono 437 40 317 compañía de transporte sat san antonio transporte y turismo le brinda nuevas frecuencias jaure guiberry atlántida con una gran disponibilidad de horarios en amplias y cómodas unidades para viajar con comodidad y seguridad elija sat por informes y horarios teléfono 437 y 20, 0, Rectificadora de la Costa. Rectificados de motores nafta y diésel. Ahora contamos con máquina de última generación para tapas de cilindro. Más de 20 años de experiencia en la zona marcan nuestra trayectoria. Achiras, Solar 3, Manzana 155... A metros de ruta 87, teléfonos 437-66-964 o 099-39-53-00 o 096-43-90-44. En Canelones, diputado Raúl Olivera. Vos ya sabés que vamos bien y queremos ir a más. Votá gente de Tabaré. Votá Socialistas 90. Una manera de hacer izquierda. Es la hora 12 dos minutos. Desde la ciudad, doctor Francisco Soca, departamento de Canelones. República Oriental del Uruguay transmite CXC 206 Causes FM 89.1 Estás pronto, llega Guía Shopping Guía Shopping Clasificado de Causes FM Para comprar vender, alquilar Ofrecer trabajo y mucho más En el aire Guía Shopping de Causes FM Vendo Cubiertas 16 a medio uso Churrasquero medio tanque Tarrinas de varios tamaños Máquina de cortar pelo Profesional Marca Moser Nueva Sábados y domingos En Justito 40 Balneario Costa Azul Celular 099 099 370 646 Vendo heladera Delfín, horno eléctrico y calo ventilador comunicarse al 095 28 94 08 Vendo casa en la ciudad de Soca 3 dormitorios con placares cocina con estufa a leña living, comedor y baño, en perfectas condiciones tratar de ...al 437-40-926... ...Crosser Bello Horizonte... ...selecciona personal... ...auxiliar de depósito... ...enviar currículum... ...a barracavellohorizonte... ...arroba gmail.com... ...o personalmente... ...en Crosser Bello Horizonte... ...y recordá... ...que para estar en Guía Shopping... ...llámanos al 437-40-310... O en nuestros estudios ubicados en Artigas sin número Soca. Siempre hay algo para ofrecer, siempre hay algo para dar. Guía Shopping de Cauces FM. Seguid disfrutando la mañana de la radio. aire. Bueno, continuamos. Continuamos con una pila de mensajes que nos están llegando por acá, este de un 095, terminación 335. Hola, buen día. En este mundial, ojalá que todos seamos celestes. No importa de qué cuadro o de qué color de camiseta, seamos hinchas. Vamos la celeste la morocha sola de San Luis bueno, muchas gracias por la comunicación, totalmente de acuerdo en este mundial, vamos todos con la celeste ¿eh? este saludo para la morocha que también sabemos que siempre está, está presente en la bueno. es, del otro lado el receptor, y si, sí, esperemos que, que se cumpla eso de que todos estemos atrás de la celeste, siempre ha sido así, esperemos que, que continúe siéndolo premiada la Morocha ayer en el programa de Atención, escuchen bien, este estaba por tener el resultado como mucha gente, este se adelantó nuestro amigo de allá de Estados Unidos y como él no puede cobrarlo, este lo donó inmediatamente aquí en a, a, a la Morocha de San Luis, así que este tenemos acá el Pero hay que tener en cuenta que se viene ¿Eh? Se viene, se viene, se viene eh, gran bueno, curso y gran premio ahora para para vinculado el próximo mundial. Vinculado al mundial. Vinculado al mundial, pero nada más que por ahora le decimos que se viene, que estén a, eh que que nos escuchen que se viene gran sorteo y gran premio. del espacio, chico, en el área. Del Ahí, chico. Está. Sí, sí, sí. Ahí está. Este, acá tenemos el 0 de un 094, terminación 449 yo estoy yo sí estoy escuchando saludos a todos, nos manda Gladys. Sabemos Gladys. que sí ¿Eh? que Gladys nos está escuchando a quien le mandamos nuevamente el, el saludo correspondiente se acuerda del cono? Siempre, cono, siempre, cono, siempre pero a Gladys hoy lo. no la saludó la saludé, sí, la saludé a Gladys al cono y a Iván eh, no, ahí Iván uh -huh. que eh, ya le estamos anunciando que tiene que participar en Porque él ha ganado, ha sido él ganador. Él participado poco. Yo no sé si no estará atención. en la escuela, Escúchenme. capaz que está haciendo de mañana. Este año no sé, la verdad, pero este año ha participado poco. Tenemos del 094, terminación 107. Gracias por los saludos. Me dijo el japonés recién. No los pude oír. Y un saludo aquí de Margarita. Ah, mirá, me, me alegro mucho de que Margarita esté escuchando porque la verdad que pensé que, que no nos escuchaba más, que habíamos perdido el contacto. Le, le, le mando un saludo muy grande este a quien de la compañera de, de, de, de, de, de, de del ómnibus del, del liceo un saludo muy grande Ay, con margarita. Esperemos que se comunique con nosotros no solo por mensaje sino que en algún momento con alguna cosa pueda salir este pueda salir al aire un beso grande margarita Saludos para toda la familia programas abiertos a, a, a la opinión de futbolera de la gente social de la gente porque también este, entendemos que el deporte local y el deporte nos mueve a todos en la parte en la parte social más que nada ahora con este, el soca en, en, en actividad con los con los con los chiquilines de, de del fútbol infantil y este bueno abiertos los micrófonos aquí para, para una cosa todos que se me que se me está quedando pendiente es que eh, nosotros el año pasado hicimos un poco de campaña para que el SOCA estuviera nuevamente en actividad uh -huh. este y desde aquí queremos dar el puntapié inicial también para que la gente de la estación Floresta se nos una a nosotros porque eh, queremos que nos manden los informes de, de, de Floresta de, de la actividad que tiene el Club La Floresta uh -huh. eh, eh, que lo vemos un poco, un poco quedado entonces estamos a las órdenes nosotros también para de, de, para la gente de Floresta quien tenemos muchos grandes amigos para que de alguna forma no hagan llegar la las actividades, si está muy quieto a ver si de alguna forma se puede mover bueno, viviendo este, a la verde lo que le pasó a la roja no ahí está, para que no pase lo mismo y esto como este, yo le decía el, el, el programa pasado, en el, el jueves pasado es decir, no puede existir un soca sin que no exista Floresta Ay. lamentablemente este año están en ligas distintas pero esto como un peñalón nacional entonces tiene que existir uno para que pueda existir el otro y de acá queremos queremos tratar de ayudar, sabemos que hay mucha gente que a veces se hace difícil pero hay que darle para adelante y estamos a las órdenes por si alguien quiere comunicarse con nosotros, tratar de transmitir algo Y hay que darle para adelante para tratar de que la gente se una, para ver si podemos volver de alguna forma a tener ese ese clásico que siempre existió entre Soca y Floresta. Bueno, tenemos un mensaje por acá. Dice, hola, mi lucha desde las 8 está escuchando. Mi lucha desde las 8 está escuchando la radio. Y yo desde las 10.55. Quiero decir algo más a, a, más del efecto del invento japonés. Si parecería real que la gente lloraba emocionada y también mandar un saludo a Fernanda por su cumpleaños. Nos dice Nela en un mensaje por acá. Tenemos bueno, más mensajes, pero tenemos, tenemos una llamada, llamada internacional. Más internacional. Hola. Hola. ¿Cómo anda? ¿Qué ha pasado, chico? No se me achique, cómo no lo vamos a estar escuchando, Fer? Nos llamamos, pero lo estamos escuchando, bueno. sí, señor. <risa> No va a chicar, hoy... menos me puede chicar, porque si no quedó el nada. No, no te chiquen más, no. este, Hoy llamo porque, eh, por algo que ustedes no, no mencionaron el partido del domingo. La verdad que estoy bastante caliente, indignado. Lo dejamos para el jueves. Este, ustedes están acostumbrados a eso, pero yo acá el domingo con el asunto del partido de Cerro Largo como era motivo de, de una fiesta nacional... Sí. ...este... ...pasaron el himno patrio... ...y la manga de salvajes que tenemos en Uruguay... ...lamentablemente lo digo así... ...con ganas... Sí. ...se habrán dado cuenta que... ...estaban eh, tocando los tambores... ...y cantando cosas que no tienen nada que ver... ...con nuestro himno patrio... ...este... ...yo siempre cada vez que siento el himno... ...me paro, esté donde esté... ...canto si puedo... No es no es necesario hacerlo, simplemente respetar nuestro indio ya sea parado o sentado, pero respetarlo. Eso es algo que ya viene pasando desde hace mucho tiempo lamentablemente en nuestro país. Y a mí la verdad que me duele, me duele en el alma ver gente tan despojada de lo de, del cariño para para nuestra patria, ¿me entienden? No vayan a creer que me estoy sintiendo súper eh, patriota ni nada por el estilo, pero en una en, en, en, en cierto modo le voy a decir las palabras que hay que decirles da asco a, a, quería quería llamarlos para eso para desahogarme un poco con esto porque la verdad es igual que cuando estamos en un cuando están en un partido ha fallecido alguien y piden un minuto de silencio y los locos tocando el tambor como que nada si sí. se uh -huh. ha perdido todo. Lamentablemente. el que transmitía el partido era una, un, un inglés un americano por uh, Gol TV y decía que ya era algo que estaba pasando hacía mucho tiempo en Uruguay pero una verdadera vergüenza eso era lo que quería aclararles y decirles para que sepan que estamos escuchándolo bueno estamos amigos chicos y Raúl bueno. Bueno, un saludo grande un beso grande para todos esperemos que, que el enfermo continúe cada día mejor y Este sí. eh incluso hoy que, que yo me quedéte hablando con el japonés para poder este conseguirte el, el pedido tuyo. Este el japonés ah, me bueno, hacía Bueno, estamos, el, estamos. El, el japonés me hacía hoy me marcaba una un, un error que estamos teniendo nosotros, Y la verdad que que yo no se lo comenté a Raúl, pero la verdad que sí. Estamos mandando saludos para vos, para la Chicha, incluso ahora estamos incluyendo a Fernando. Pero estamos cometiendo el error de no saludar a tu hija que que, que no, también está bien, no se preocupen, esos son pequeños detalles que no pasa nada, no pasa nada. No, no, pero no a veces nada. a veces si nos pasa, este, y hoy el japonés me lo hacía notar y la verdad que eh, recién en ese momento este reaccioné yo y me di cuenta de que sí que estamos cometiendo cometiendo esa equivocación, aunque es decir, la verdad no que No pasa nada, chicos. Yo ni cuenta me da, Un abrazo grandote para el japonés, para todos los que siempre eh Noah han estado apoyando, estamos. Y perdonen por la por la, la, la, la forma de hablar hoy, pero por lo menos es, es la forma de desahogarme. ¿estamos? Bueno. Estamos. Un beso muy grande, un saludo para todos. Esperemos que todo siga mejor. Un abrazo mejor. grandote. Gracias, gracias bueno, este, totalmente de acuerdo con la manifestación porque era la hinchada de Peñarol, es capaz que ya sé qué pasa con la hinchada de Nacional también pero si hubiera sido la hinchada Nacional, a la edad este se está quejando porque es de Peñarol pero sí no, no, no, soy derechito como una columna de teléfono, chau, chau, chau bueno, chau, chau, chau bueno, este, lamentablemente con respeto a eso, es decir ya, uno a veces, ya lo asume esas cosas ya las asumimos como que es un bueno, que ma, una, una mala mal asumida pero la asumimos como una realidad las dos cosas tanto eso como en los minutos de silencio que yo pienso que va a llegar el momento que lo van a tener que no, no se van a poder hacer más bueno porque bueno. una falta de educación que, que la persona de repente que, que es nombrado que le quieren hacer el homenaje no se no, no se merece y en el caso del himno lo mismo siempre vemos bueno pero también este vamos a tirar una ligera disculpa a, o aclaración a, a acá a, al amigo mor a la gente del él de, eh, de, que está en el exterior y quizá eh, en las palabras de él en las palabras de puedan eh, de pronto algunos si de, se detiene a, a, a pensar Lo importante que es para quien está fuera del país, ya sea paseando o viviendo o hace mucho este, fuera de, de, de, de nuestra tierra, lo importante que son los símbolos nacionales, sobre todo el himno y, y la bandera. este eh, Pienso que eh, la única disculpa, o que tenemos que agregar desde acá, este, es que... Eh, el otro día lo dijo el relator de, de, de, de Tenfield, este, son un porcentaje menor Lo, la, el 90% arriba de la, de la gente respeta el minuto de silencio, respeta el himno nacional, lo siente, pero lamentablemente en un minuto de silencio o en un himno basta que ese 5 o 10% sigan tocando el bombo, sigan cantando otras cosas para que, para que resalte. La mayoría de la población, como la mayoría de la juventud, como la mayoría todavía actúa este, en forma correcta. Pero ese grupo bueno. no lo podemos controlar. Ahora que tenemos controlar. una, una llamada. Otra llamada. Hola. Hola, bu buen día. Buenos días. Soy Graciela. Ah, ¿cómo le va, Graciela? Bien, bien. Eh, muy, bueno, muy quería este, por felicitar a este señor Morra. Sí. Que la verdad que es un patriota de corazón. Bueno. Eh, eh, a pesar de que está tan lejos de su patria como la ama. Pero a veces estando más lejos cuando uno más siente sí, la necesidad sí, de, de la patria, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también soy muy patriota. Bueno. Muy patriota. ¿Y? Este, los otros días estuvimos hablando con la maestra la señorita Marisa sí. de la bandera también Ajá. que nuestra bandera ya no es más un símbolo patrio no, y es como se dice, como es estaba el dicho la bandera un trapo sí. sí. lamentablemente lamentablemente es el... lamentable la falta de respeto bueno, lo que pasa bueno. es que es, es la modernidad y a veces te contra sí, eso, sí. aunque sí, se quiera hacer este... inconscientemente puede ser, puede sí. ser eh, eh yo que si a veces este te veo que ni ni siquiera en muchos lados se comentó el domingo era más importante el partido de Peñarol Cerro Largo y, y Wander que jugaba la final con el ah, tanque sí, Wonder, que, que, sí. que la fecha uh, patria, bárbaro. que la fecha patria que la mayoría de la gente le preguntaba y no sabía ni qué se estaba festejando. Ah, no, no, hay gente, hay gente este que no sabe la fiesta patria, no saben qué fecha es. Pobre Artiga y pobre los qué orientales. Lamentable que hace sí, sí. más de 200 años pelearon para, para liberar nuestra patria nosotros, ahora ya no se les recuerda, pero por nosotros que hoy somos libres. Pero qué va a ser? Este la, no. la, la vida continúa sí, y bueno. La vida es así. La vida moderna. Sí. Bueno, lo felicito por el, el programa, saludos al señor Raúl. Bueno, muchas gracias por, muchas gracias, muchas gracias por estar escuchando. Bueno, siempre los he escuchado, me bueno, gusta mucho el programa. Muchas gracias, las órdenes, bueno, señor. Que pasen bien, chao. Muchas gracias. Bueno, totalmente de acuerdo este, con, con lo que manifiestan los, los oyentes. Ayer en el, en el programa eh, que yo este, realizo lo, los días lunes, este, pese a que estábamos un, un día después sin obligación, se encaró gran parte del programa en, en, en el hecho histórico. Sabemos de la importancia que tiene, lo recalcamos desde aquí. bueno, es una lucha que llevamos este, es una lucha que llevamos eh, se nos va yendo el, el tiempo, a veces eh, los programas no podemos dar toda la significación que que nos gustaría dar a, a los hechos históricos. Sí, a Incluso veces la... lo tengo involucrado usted en un tema de, de, de nombre de la plaza de aquí del pueblo de Los Mosquitos, como sí, le llamo yo sí, en este sí, programa, me interesa también que ha surgido este a raíz de, de una propuesta de la escuela, que salieron a investigar y encontraron que nuestra plaza de nuestro pueblo no tiene este un nombre histórico, Este, que se diga la plaza y es la plaza de soca la plaza de soca un nombre que, que bueno lo tenemos que, que cargar sí pero sí, sí. que no significa mucho para la, la historia de, de, de este pueblo este, y bueno eh, habrá tiempo seguiremos eh, ahora ya estamos la las doce y cuarto, pero, pero este, trataremos de... En, en algún momento volveremos a ese tema porque la verdad que, que me interesa, es, es, yo soy muy también este, interesado en, en la historia, además en la historia de nuestro pueblo, ya que, que mi familia, por parte de mi madre, ya venimos de cinco generaciones en Soca, tenemos, que, aunque no estamos el, entre los fundadores, somos muy, muy tenemos raíces muy muy añejas acá en el pueblo. Tenemos este espacio suficiente eh, los días lunes para ese... Para eso este lo voy a invitar a que a, a que el lunes que viene participe ya sea no precisa venir solo de pronto por forma telefónica usted lo hace con, con comodidad pero tenemos contactos también a nivel de la escuela a través de, de, de, de su hija y otras maestras y podíamos iniciar una una pequeña campaña para que ahí aparezca algún algún nombre algún nombre bueno, que tenga que ver que... con realmente con, con el pueblo con la idiosincrasia con, con, con la gente de, de soca y que no se transforme en una este, en algo que lamentablemente ha sido así recuerdos a veces políticos o de intereses económicos que, que nos llevan al, al nomenclator hacia cosas que después no nos gusta tenemos un mensaje acá que no quiero dejarlo ¿Vaya el, mensaje, de... hay que ahí está Eh, buen día soy un fiel escucha de ustedes dice por acá una terminación 201 de un 091 soy un fiel escucha de ustedes desde el eh, desde el a pasado dice acá no entiendo mucho de fútbol pero el programa está muy bueno adelante un abrazo nos dice un amigo José Lovásquez bueno Muchas gracias joseelo porque no lo sabía que no sabíamos que era escucha nuestro este a quién incorporaremos semanalmente en los saludos Aló, saludo. sí como no es una de las características de nuestro de nuestro programa saludar personalmente todos los martes a toda aquella gente que se preocupa por escucharnos bueno este... bueno acá me ha parecido lo mismo santana usted me dice que tenemos más mensajes pero que El último que tengo es el del amigo José Lobo Vázquez. Ahí está. Bueno, vamos Tenemos a más mensajes, vamos a esperar un segundito porque los queremos leer de cualquier manera. No queremos este, irnos porque ya estamos cerca de esa hora fatídica, de terminación. Ah, ya, entonces, ya le adelantamos entonces a la gente que el lunes que viene ahí está. vamos a estar con ahí está. con con lo que es este el, un nombre para la Plaza de Soca. Ahí está. Ah, vamos clarito, a clarito, aquí ah, vamos está. a andar con Gregorio para decir Gregorio ¿eh? Que toda la gente sepa que el lunes vamos a hablar de eso Y que, eh, y que después hablen ellos que y, no, y, y que hablen ellos y que, poner... que, que la plaza de Soca vaya a tener su nombre El cual haremos las gestiones ahí está, ahí está. correspondientes ahí está. Que, que la plaza tenga el nombre correspondiente Y que sea puesto por las propias personas claro. de nuestro pueblo Ahí está. acá nos dice una 0, 094 una terminación 107 que por ahora los escucho ok, un beso, en cualquier momento los llamo, saludos dice por acá que lástima no este, saber de, no firma, de parte pero, de quién viene pero celular terminado en 107 ah, está, terminado así. en 107 un saludo para celular terminado en 107 pero me Bien. gustaría saber quién es para tenerlo al tanto y, y mandarle los saludos bueno, correspondientes este terminación 449 de un 014 nos aclara es para usted, léalo sí, sí. Iván sale a la una del liceo lo que pasa gracias por los saludos esta es Gladys bueno. que nos manda a decir por lo que Iván no está este en, en, en, en... Eh, escuchando no, ni está participando porque lo sabíamos, este gran escucha de nuestro programa. Bueno, pero leo, leo mucho orgullo en ese mensaje. ¿eh? Este, eh, Iván sale del liceo. Sí. ¿eh? ¿Qué le parece? ¿No pa. siente como un orgullo sí, usted? Sí, ¿eh? sí, como ¿Le no, pasa no. lo mismo con su nieto? Sí, ¿eh? la verdad que sí. Cuando usted sí. dice... Uh, bueno, lo, lo peor de todo es que uno ve el pasar de los años. ¿eh? Ahí está. Ahí ve el pasar de los años este que que se parece que no hacía tanto que era yo el que iba a decirle resulta que ahora ya están siendo mis nietos usted sabe que eh, cuál es el día más triste para mí eh, cuando me jubilé no pues el, el día que empiezan las clases sí tal vez por sí. todos sí. esos chicos como iba como como como su nieto que empiezan y y y no No tengo la, la, la satisfacción que, que es para, para un profesor eh, recibir a, a esos alumnos el, el primer día del liceo. Lo mismo que lo sucede a un maestro cuando, cuando recién ingresa por primera vez. Este, la verdad este Sé que la mamá se siente orgullosa cuando el niño, el joven, comienza en el liceo. Bueno, felicitaciones ahí para quien no, nos envía el mensaje. Aquí tenemos una, tenemos una llamada. ¿Hola? Hola. ¿Sí? Bueno, muchachos, felicitaciones por el programa. Yo los escucho. ¿Quién habla? Alicia. Lo que pasa es que yo de fútbol no entiendo nada. Si, ¿Ah? si bien en casa son muy futboleros, bueno. ¿viste? Pero yo... Estoy contenta porque Agustín está integrado ahí al SOCA, sí, que me sí, parece sí. bárbaro. Porque... Fue uno de los primeros cuando tratamos de, de sacar el SOCA adelante, era uno de los primeros que estaba. Mira eso a mí me alegra montones por mi hijo y por todos los jóvenes, porque acá es necesario que haya deporte. Sí, yo hoy casualmente, este no sé si escuchaste el programa... Sí, lo escuché este, todo, que, que no la no vez que todo porque estoy en la peluquería, porque bueno. la verdad... Que cuando estoy acá, hay ratitos que me, se me corta por el secador, pero si estoy acá siempre los escucho. Que el otro día a mí uno me comentaba, dice, qué vergüenza, el Soca en Baggy Fútbol perdió todo, casi todo. El no, ya o sea, te oí, no, te digo, oí no, que estaba medio desforazado. No, no, pero vergüenza. Pero no, no, no es así, lo importante es que jueguen. Por eso, eso es lo que yo le decía, vergüenza me daba a mí cuando teníamos un pueblo y atrás el pueblo no teníamos un cuadro fútbol. Claro. eso sí me da vergüenza, ahora que pierdamos gane, bueno, son circunstancias un, un domingo ganamos, otro domingo perdemos pero el asunto es que yo ahora paso por la plaza los domingos, los domingos de tarde veo los chiquilines que están en la cancha de fútbol y eso es lo que me da orgullo a porque... todos nos da, Sergio a todos, aunque ya te digo, yo no soy futbolera porque soy hincha de Uruguay, por supuesto y nacional, pero que ahí me preguntás el nombre de los jugadores y al no ser Forlán y y el dientudito este tan famoso, <ríe> no, no, no sé <ríe> Pero digo, este viste, de todas formas me parece importantísimo que haya gente que se interese por eso. Y aunque ya te digo, no muchas cosas del programa no las entiendo porque no las conozco, me entero, pero lo más importante es que haya deporte en Soka. Ahí está, bueno. Y me, y me acoplo, me acoplo a la gente que opinó de las banderas, sabes qué? Yo los lunes tengo unas reuniones que voy de, de señoras sí. este y, y se comentó muchísimo, ayer en Montevideo, eso mismo. Uh -huh. En Montevideo, los hogares públicos que no, no, ni siquiera habían puesto la bandera. Ni siquiera, sí, sí, sí. Dice que más. a nuestra generación eso que le duele, porque... Era importante la fecha de ayer. Sí, sí. sí Muy sí. Por eso le digo, pobre Artigas si llega a levantar la vuelta. Y los orientales dijiste? que cayeron en esa batalla. ¿Sí? Bueno, pero este en la modernidad, como yo digo, son otras épocas, no son ni mejores ni peores, son otras épocas. Sí, es cierto, Raúl comentaba lo mismo, es cierto, sí. Pero bueno, nosotros los que somos más veteranos tendremos que ir inculcando de alguna forma que esto no se pierda, ¿no? No, no, bueno. Muchas gracias Alicia bueno, por estar saludo, escuchando chao, y, chao. y ya ves que no solo de fútbol, a veces este metemos algún otro tema. Claro, este, por eso por eso me y, resulta interesante. Y estamos y estamos a las órdenes para lo que la gente quiera quiera decir, nosotros hablamos de fútbol, pero también somos del pueblo. Si la gente no, no, nos conoce tanto a mí como a Raúl y, y, y, y damos el micrófono para que hablen de lo que quieran. muchas gracias, ¿eh? Bueno, un saludo muy grande, un beso, gracias Alicia. Gracias bueno, a ustedes. Bueno, Eh, saludo para alicia gracias por, por la comunicación esto eh, se pone lindo pero este, nos vamos cerrando eh, este programa siendo las las 1225 leemos los últimos mensajes este acá tenemos la terminación 107 que usted eh, resongó eh, pide disculpas y le dice perdón soy margarita Ajá, no es que no cómo voy a resongar. Yo no, Ahora no, sabe. No no fui capaz en, lo, en los años que tengo de resongar a mis hijos que, <risa> bueno. que, que por suerte tengo una compañera ahora dijo, que los educó muy bien, qué lástima este, que no podemos estar. No, no, pero este no, no, es porque buena... ya la tengo, la tengo incluida en los saludos, Ahí a Margarita está. que es una amiga de esos amigos que uno tiene en la infancia que no se pierden nunca más. Terminación 107, entonces es Margarita. Margarita. bueno Gracias por aclararnos, por volver a, a comunicarse. Y bueno, sigue en la audiencia al filme. Dice acá, una terminación 773, cómo me gustaría opinar sobre ese tema. No en ese programa, claro. Ser patriota significa para todos lo mismo. Se pregunta, ser patriota significa para todos lo mismo. Y se contesta, dice no. ¿Eh? El fútbol también se pregunta, eh, este, aparentemente parece que el fútbol si tiene que ver con, o no con el patriotismo. Todo un tema este, sí. que eh, nos dice por acá eh, Nela. Bueno, muchas gracias por, por opinar, por, por comunicarse y bueno, pienso que fue un tema lindo para cuando tengamos poco en ese programa de, de, de fútbol de los días jueves, si realmente... Si realmente se debe llevar el tema no del, si del el jueves, patriotismo. el jueves, capaz que lo empezamos con eso. Bueno, si se debe llevar el tema del patriotismo a, al, al, al, al, deporte, al... Al deporte, al deporte en general. ¿Eh? Al deporte. Ya, Raúl, antes de irme, este me, me preocupa la no intervención de Omar y de Pina hoy. Bueno. Esperemos que todo esté bien, ¿no? Porque eso es lo, lo más importante, además este que sabemos que nos están escuchando. Un abrazo, un beso grande para eso. Pero... Pero que, como que nos falta algo sí eh, pero lo que pasa es que ustedes no le dieron el picotazo ah, hay que darle ese. el picotazo y reacciona debe no sé eso. por qué por qué sucede eso ¿Eh? no sé por qué sucede eso que eh, ese ese, animal, eh, ese animalito hay que hay que picotearlo y hola Que decíle a Raúl que siga hablando que lo estoy escuchando. Ah, mirá vos, me pe, qué decirle, cosa. Que siga hablando, decíle de de que siga hablando. <risa> le voy a pinchar el auto a las cuatro, o oh, matar al auxiliar, le voy a bueno, chico te tiene dominado, ahora, chico te estoy... no, no, ahora me puedo ir satisfecho porque ya... Lo, el, no. La gente que me faltaba que hablara, que yo sé que están escuchando, pero yo quería confirmarlo. No soy yo, la oyente firme espina. Bueno, Pero y... de Google poco. Bueno, no, pero ella también. Aparte yo tampoco quiero meterme porque, yo qué sé. <risa> eh, eh, eh, ahora ya aquí está con la mano tiradas, quiere hablar. Bueno. Escuchame. <risa> sí. Yo estoy todos los días. Ah, no, no. Ustedes me... tranquilos que yo estoy. Bueno. En la radio escucho todo. Bueno, pues nos interesa que siempre esté te, tete te la opinión, tú siempre lo que sea. Bueno. Sí. Sí, sí. Y decir a Raúl que, que yo lo voy a, yo me iba a cobrar. Yo a cobrar. Sí, te claro. doy con Pina. Bueno. <risa> Hola. Hola Pina, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Anda bien? Bien. Bueno. Dale, pues, do señora. Bueno, muchas gracias. Me tenía preocupado porque no habían llamado, no, dijo, yo, no puede yo, ser. No quiero hacer cada A veces de Diego porque sí te, te dijiste mucho verdad de sí. porque es respeto primero. Sí, sí. Pero qué vas a hacer? Sí, sí, yo me sabe que hasta escucho los partidos. Sí. Quizás sí, gritan lo menos que gritan si hicieran el nombre del cuadro Sí hay mucha cosa que el jueves en el otro programa que hacemos nosotros eh, y Fútbol. anoche vino Gustavo Mano porque si hay mamá no escuchaste el partido digo no o el partido no se sé cosa que falta de respeto ah, sí sí, sí. El, el juego va a hablar de eso a ver qué opina la gente sobre la falta de respeto Que, que hay mucho de falta de respeto ahora en muchas cosas. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pero, ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Bueno, Pina. Bueno, y Y a, Raúl, y a que le mando un beso. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá te está Porque escuchando. Porque siempre me mandan ellos Bueno, muchas gracias. De nada. Un saludo para todos. Chau, chau bueno, bueno gusto nuestro oyente escuché. infaltable un como gusto. para terminar el programa no vamos satisfechos hoy porque toda la gente que queríamos nos está escuchando y que no nos diga que no nos fuimos a la hora son doce sí, clavaditas clavadita. no. pero vos ya. sabés que Santana para irse creo que tiene tiene un tema que parecido, del parecido a de los muchachos allá del santuario pero es el, dice usted es del programa de él ah. porque no, no, me llamó ah. la atención que fuera ah. del programa de él no porque yo no sé quién se lo habrá pedido así ah, peroamos bueno, entonces la música de manía latina y nos vamos hasta bueno, el jueves saludo muy grandes para todo el que nos escucha los martes si está conforme y quiere pasar un rato de todas maneras no lo esté los esperamos el, el jueves con sin jueves a tribuna llena saludo muy grande un beso muy grande sobre todo a esa gente que nos acá en el pueblo que los queremos mucho que los tenemos presente a todos bueno nos vamos